Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. Ayer por la mañana, la Avenida 9 de Julio, centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, fue el escenario de una multitudinaria movilización que reunió a movimientos populares y centrales sindicales que en unidad marcharon desde el obelisco hacia la casa de la provincia de Jujuy, ubicada en Avenida Santa Fe, al 900, esta movilización fue en repudio a la represión desatada por el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy y para acompañar los reclamos del pueblo jujeño. FM Riachuelo, presente en el lugar, recogió los siguientes testimonios. No defender al pueblo en estas ocasiones es pensar que a nosotros no nos van a pasar las cosas y no podemos manejarnos con esa indiferencia y con ese desinterés cuando son hermanos los que sufren y cuando además sabemos que si en todo el país luchamos en contra de esta reforma, luchamos en contra de represión, va a ser mucho más complejo que traten de aplicar ese modelo de país que en realidad quiere. Eh, cada vez se demuestra más al Estado, por más que se llegue a través de las elecciones... solo llegan los enemigos del pueblo... ...y bueno, eso es lo que se está denunciando en las calles de Jujuy... ...esta reforma inconsulta y en contra de los intereses de nuestro pueblo... ...y de todos los pueblos latinoamericanos... ...que siempre, históricamente, se han levantado en contra de estas políticas. No hay que dejar que se trajiverse la lucha... ...ni el motivo por el cual están peleando los jujeños... ...están modificando una constitución provincial... ...que va claramente en contra de la constitución nacional... mientras Tanto el pueblo está sufriendo, pero el pueblo está de pie luchando. Están en la calle, al riesgo que sea, y en las condiciones que sea. Y si hay que pelear, pelearemos, lo dice la Constitución. no Que si nos sentimos que no nos están defendiendo, nosotros podemos accionar. Así que estamos accionando. Entonces, compañeras y compañeros, si ya está clara la estrategia de Jujuy, una estrategia de unidad, si ya tenemos una estrategia común en toda la Argentina, nosotros tenemos que seguir marchando en paz. La paz es parte de nuestro proyecto político. ¡La violencia es el poder concentrado en este país! Pero hay que intervenir, hay que construir una mesa de diálogo. El obispo de Jujuy está de acuerdo, quiere ser parte de esa mesa. Pero una mesa de diálogo no quiere decir subordinarse a los intereses de Morales. Una mesa de diálogo quiere decir abajo la reforma, arriba los salarios, que viva nuestro pueblo, que viva la clase trabajadora, que vivan los derechos sagrados de rovacaloria y de la Reporta para Farco FM 100.9 La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.